Observa el piano Lo recorre con sus ojos De izquierda a derecha Y de derecha a izquierda Se pregunta A quién pudo haber pertenecido En esa casa deshabitada Que le toca recorrer Lo llamaron por encargo Para que revise unos libros En una biblioteca Que ha quedado sin lectores Sin miradas sobre los lomos En cada estante Sin razón de ser Una biblioteca Aunque él no pueda dejar de hacerse preguntas sobre el piano De modo automático se le vienen a la memoria pianistas famosas Proyecta a su propia abuela Tocando esas teclas blancas con una de sus manos Y las teclas negras con la punta de sus dedos La imagina como si tejiera en cada punto una nota distinta Tal como estaba en el comedor de su casa Cuando él se divertía con un casio de juguete dejando melodías de fondo de consolas de videojuegos y de dibujos animados tiene que revisar los ejemplares de la biblioteca a eso vino pese a que le cueste abstraerse del piano y a que cada página que revuelve le devuelva una nota imaginaria revisa buscando hongos costuras desprendidas hojas sueltas descartando tomos por un lado limpiando el polvo de celofanes sin romper. Una tarea que le demora como mucho una hora, antes de seguir la recorrida hacia otra casa con la biblioteca de algún deudo, pero quizás sin ningún piano. ¿Te pusiste a pensar hoy, martes 10 de julio, cuál es el sonido que mejor se adapta a nuestros recuerdos? ¿Cuántas melodías permanecen en nuestra mente esperando ser tocadas? Una nota en el espacio del tiempo que nos cautive y nos arrastre un poco por otras dimensiones del entendimiento. Que se haga canción en cada visita inesperada, para tener una pequeña inspiración. Sobrevenga del modo que sea con ritmo sostenido o con la precisión de un toque delicado que se extingue veloz pero intenso. Aquí comienza Ojo de Buey Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ojo de Buey Hoy, con el rigor médico decretado, estoy con la garganta tomada, Maurito. Buenas ¿Cómo andabas, Matías? Saludo también a los oyentes de Radionauta. Sí. ¿Estás con la garganta tomada? Sí, estoy con bueno. un bíster de pastillas acá a mano, algo lentito, agua, sí. todo para, ver, eh, para llegar a las 6 de la tarde. Está bien, está bien, hay que cuidar. Hace, hace unas semanas me había tocado a mí un poco una, una afección ah, vos me vocal, antes. así que nos vamos turnando, pero se te escucha bien. bien. Ah, buenísimo. Sí, sí, no, al menos. Quizás sabes por qué? Estoy importando un poco la voz. Claro, la semana pasada. O sea, hablamos de los trabajadores de la voz sí. Así que ahora estamos Con la voz, trabajándola un poco Para que no, no se deteriore Es cierto, pueden comunicarse con nosotros Al 451-6917 También a través de Whatsapp Al 221-670-5190 Nos retiramos de la viñeta editorial Del día de la fecha Escuchando El Espejo y Yo Composición de Noelia Sin Cunas incluida en su disco Escenas de la Nada a Mirar Que tuvimos la oportunidad de escuchar algunos de sus compases eh, el viernes, viernes próximo pasado. Así es, allí en Estación Provincial, muy buen una, un show de, de primer número, podemos decir, Exactamente. antes de, del trío Cañón, la semana pasada dialogamos con Julio Cobielo, Cobielo y Noelia Cincuna abrió la fecha el viernes pasado allí en la Estación Provincial, muy muy bien, muy concreto, digamos, como recién reflexionados un poco sobre, sobre el piano, va a tener también Exacto. esas derivas el programa de hoy, con, con el entrevistado y, y algunas músicas que vamos a escuchar vinculadas a este noble instrumento. Es cierto, un, un piano que, eh, no sé, será porque estoy ahí medio eh, en la... En la gestión o organización de cosas relacionadas al piano, empiezo a ver pianos por todos lados. De repente voy a un... por ejemplo, al círculo médico y aparece un piano de cola gigantesco. Es como que de repente uno empieza a a ocuparse de determinadas cosas y van, van, aparecen por la vida. Me pasó con los acordeones. ¿no? Los y... acordeones. Lo importante es no verlo desde abajo, el claro. piano, porque eso siempre es como el sí. tren que viene de, de frente. Es cierto. Siempre es bueno verlo en posición, digamos, paralela, vista quizás de horizontal hacia abajo. Es difícil ver un piano sostenido, o sea, estén en un primer piso. Día de la independencia, no esperaba eh, la independencia, sino la nieve que no llegó ayer. No como hace un. ¿Cuántos años, Maurito? Once. Once, Once años. Once años, 2007 fue. Sí. Y después no, hubo un año, no sé si fue el 2009, 2010, que estaba muy fresco el recuerdo. Sí. Y el día también estaba fresco. Y se especuló con que la, la helada, esa helada que preanunciaba un posible fenómeno de nieve, pero no ocurrió y nunca... No sé si hubo un, un 9 de julio tan frío como aquel. Ayer no estuvo tan fresco. No, es cierto. Así que pasó otro 9 de julio, no necesariamente tiene que nevar un 9 de julio. No, pero bueno. bueno. Eh, no, no hay esas ex actitudes de la naturaleza, pero bueno, por la fecha... Encierra la, en la ventana había nevado. Claro. Sí. Uno piensa que avanza la ola polar para todos lados, pero... En Mar del Plata hace algunos años también, bueno en Bahía Blanca, ciudades donde nieva, sí. generalmente más acostumbrado, pero en La Plata y en Capital Federal pasaron 11 años, habían pasado 100 antes, un poco menos, 90 y pico, así que bueno, pueden pasar 90 o menos años. Ni de independencia ni de nieve hablaremos en el día de hoy, sino que como dijo Mauro estaremos ahí un poco eh, a... expectantes. Respecto de dos actividades que tendrán lugar en la ciudad de La Plata el día viernes, el viernes 13. Ajá, claro. Mira. Un día, una fecha especial que mucha, desde tiempos inmemoriales, eh, mucha gente eh, cabulera. Sí, decir? sí, sí, los martes y los viernes 13. Evita de hacer cosas. Claro. Los martes era o los viernes no te cases ni te embarques. Sí. No sé si corre para, para los ser. martes igual que para los viernes. Viernes 13 también muy ligado a las películas. Bueno, al cine también. Y martes 13. Pero viernes 13 se me hace también muy ligado a, al cine de, de Hollywood. Algunas películas que no vamos a recordar ahora mismo. Eh, la música será el, el, el qué de estas dos actividades. Eh, y relacionadas a, las, a nuevas composiciones... A nuevas composiciones que miran hacia atrás, pero que van para adelante. Eh, por un lado, las vinculadas a las músicas de raíz eh, criolla. como esta que venimos escuchando hasta hace un rato. Por ejemplo, la música de Federico Aguirre, que abre la viñeta de cada martes. Es un, un aire eh, rioplatense en acordeón. La música de Neuria Sincunas también tiene que decir eh, respecto de la nueva música ciudadana y por un lado la, la, este primer bloque que seguirá a continuación eh, tiene que ver con el dúo que conforman Agustín Guerrero y Juan Martín Escalerandi que también se dedican a la composición de música criolla más precisamente del ámbito de la provincia de Buenos Aires algo raro, mm. por decirlo de alguna manera Uno piensa en, en las milongas, en las huellas, en los triunfos y en la cifra, que son así los nombres de eh, los ritmos de la provincia de Buenos Aires. Y eh, por mucho tiempo me ha intrigado y pensé que eran piezas de museo. Ah, mira, pero, claro, no. pero no. Pero no. Es que sí, mucho pasa eso con los ritmos, que al no, no, no difundirse uno piensa que ya... Dejaron de sonar, pero no, siguen vivos y caso lo que va a pasar este viernes en nuestra ciudad. Sí, estamos hablando del ciclo Piano Nobile, pero no vamos a hacerla más larga. Vamos a comenzar escuchando algo de lo que sonará el próximo viernes y que hace un link con el programa pasado. A ver... Porque vamos a escuchar un tango, composición de Agustín Guerrero, que se llama El Flaco. Ah, claro. Quizás dedicado sí, sí. A, ¿no? al Flaco Espineta. Al Flaco Espineta se lo podemos preguntar, pero sí, hacemos un link con el disco Un Mañana que recordamos la semana pasada y el Flaco Espineta que siempre está presente. Entonces, de Agustín Guerrero y Juan Martínez Canerandi, El Flaco. Comunicate al 451 6917. Ojo de buey. En Radionauta. Thank mm -hmm. you. Mándanos un WhatsApp al 221-670-5190. 670-5190. Y sigue este Ojo de Boy del día martes 10 de julio. Estamos en Radio Nauta, el teléfono 451-6917, 106.3 del dial... Y por internet se escucha en radionauta.com.ar. Muy bien. A propósito, nos quedamos hablando fuera de micrófono sí. de los instrumentos musicales, un poco evocábamos al piano, también a los acordeones habían aparecido por ahí. También recordamos una breve remembranza de, de estos ojos de buey, de bueyes que han pasado. Cuando hablamos de Fatoruso, también tuvo uh -huh. Fatoruso y trajo la, la evocación de su primer acordeón. La, este fin de semana comentábamos Tuve la, la ocasión de ver por primera vez A Le Luthier, ah, mira vos. Que tiene que ver también con este arte De armar sus propios instrumentos Digamos Y, y el conjunto De Le Luthier ha hecho De hecho el nombre, lo deben un poco A esa idea de mezclar el humor Con los propios, los propios instrumentos Las propias creaciones que, que han realizado a lo largo de ella 51 años 50 años y como Un poco las formaciones cambian, Fue, esta es la sexta formación que tiene la, la agrupación a lo largo de, como decíamos, 50 años, mantiene a tres de los históricos, a, a Mustok a, a López Pucho y uh -huh. a Marona, y bueno, mantiene el efecto de los los, los, gag, digamos, los, los las situaciones basadas en ese ingenio, en esa... De construcción del lenguaje Podemos decir Con la música También con el sonar De los instrumentos Y como también A propósito De los mismos géneros musicales Han construido su humor Digamos En este caso Lo que pasó Por nuestra ciudad Ha sido Gran Reserva Que es la tercera antología de, Del grupo Su último Espectáculo Original de, de episodios De números nuevos Data del 2008 uh -huh. Así que también un poco es una, una visión que le pueden hacer, es como vienen, hace 10 años vienen reciclando nuevos eh, viejos números, viejos chistes, pero el efecto no deja de ser eh, efectivo, digamos, sí. no deja de ser efectivo. En ese sentido, esta gran reserva, que son 11 números, 11 piezas, están pensadas de espectáculos desde el 81 hasta el 2008. Hay, hay repaso, hay algún bolero hay como, como esos géneros hay alguna tarantela litúrgica un, un juego ahí con la nostalgia también en números la hora de la nostalgia que tenía que ver con la evocación a un viejo cantor de, de, de, del, del recuerdo que uno sí. se le venía a la cabeza nombres fusiles que ya estaba algo desmemoriado y un poco avejentado y el, el juego consistía en precisamente en cuánto se olvidaba y cuánto, cuánto se, se acercaba La efectividad del chiste, digamos, uno quien ya lo haya visto puede pensar que eh, no varía, digamos, la naturaleza de, del chiste sigue siendo la misma, pero no deja de ser, como volvíamos al principio, al principio efectiva, y quizás en eso radique la permanencia del conjunto, que, como decíamos, es su sexta formación, ha sumado nuevos integrantes, Martino Connor, Horacio Tato Turano y Tomás Mayer-Wolf, dos en reemplazo de Daniel Rabinovich, que falleció en el 2015, y bueno, y van a seguir presentando este gran reserva, este es el segundo año, y veremos si en algún momento surge quizás la, la voluntad y la inspiración y el trabajo para traer nuevos, nuevos números, nuevas composiciones humorístico-musicales. ¿Cuántos ojos de bueyes le pondrías al espectáculo? Upa. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Sobre cuántos? Sobre cinco, sobre, sobre, cinco sobre cinco Sí, sí, un, un garantizado, digamos Más quizás por, por haber sido la primera vez Como que fui más como en la apreciación De ver algo que había escuchado por CDs había, Lo venía como repasando Pero nunca sentarme a verlo en formato teatral Y un poco contagiarme también de las risas de, Desde la tertulia sí. Desde proveniente de todos los, los espacios Que tiene que ver un poco la risa con ese Uno se ríe de lo que pasa en el escenario Pero también se ríe de... Las risas de los otros, de cómo reaccionan, quizá claro. ante algo que parece una, una pavada, digamos, un error, una equivocación, eh, y se ríe el otro y uno reacciona y realmente la pasa a lo largo de una hora y media, es garantizado. Después va, si es el tipo de humor, a mí es un tipo de humor que me gusta también, sí. entonces eso como que también uno va en busca de, de eso. Así que vamos con esa, esa calificación. Bueno, es, te invito Mauro para este viernes 13, el primero de los compromisos que dijimos que íbamos a abordar en este ojo de buey del día de la fecha, eh, quizás para que el martes próximo pongas una nueva puntuación, eh, se trata del ciclo Piano Nobile que está, nos rodea nuestra mesa de trabajo, hay afiches, todo dando vueltas por aquí. Se va a presentar el dúo Guerrero Scalerandi, Agustín Guerrero y Juan Martín Scalerandi. Dijimos que trabajan sobre géneros que en principio pensaba como propios del de museo, algún museo de la provincia de Buenos Aires, pero no. Hay autores y compositores que dedican tiempo, dedican horas de trabajo a... Eh, Componer nuevas, nuevas piezas para estos eh, géneros, repetimos, como eh, la milonga, la cifra, el triunfo, la huella, que eh, son propios de, de, otra, de otra época, eh, este dúo que es, está compuesto por dos instrumentistas, eh, cada uno reconocido en la escena que le toca. El tango y el folclore, eh, respectivamente Guerrero y Scalerandi. Eh, Agustín Guerrero estará a cargo de tocar el piano, básicamente. Bien, no es, es, es el. Que no es poca cosa. No es poca cosa. es el, eh, el encargado de. Eh, justamente el, el día 8 de julio, o sea, antes de ayer. presentó en el Caras y Caretas. una obra llamada Epopeya Argentina. que es una obra que Astor Piazzola no llegó a publicar, que dicen que escondió, que olvidó, dedicada al peronismo. Yeah. Se la encontraron, la, se la regalaron a, a... Bueno, no cerraron, sino que se la pasaron a, a Agustín Guerrero y él con el aval de la familia la, la puso en... En valor, la, la, compa, la, la estrenó, podemos decir. Claro. O la, la tocó por primera vez. Y el 8 la puso en escena, exactamente. Una, una obra que, bueno, en, en diferentes... Eh, manuscritos, eh, data que, eh, bueno, esta cuestión de que renegaba de, de esa obra Astor eh, Piazzolla eh, y que Agustín Guerrero la puso en valor. Así como pone en valor y está dedicada a su obra, a su vida, a la puesta en valor y eh, al, a la producción de nueva música ciudadana, tango, ¿cómo se le dice? Tango del siglo XXI, tango, tango nuevo. Tango no sí. sí, y, sí, sí. Y, y demás cuestiones que eh, en junta con Juan Martín Escalerandi compusieron 11 piezas. Que forman parte de Nueva Música Argentina Que es el nombre del disco Que presentarán el próximo viernes 13 en el auditorio de La Casa Pesci, ahí en 53 Entre 5 y 6 Casi esquina 5 Muy bien, estaba viendo que Agustín Guerrero es del 88 es Juan Martínez Calirandi Y 77 sí. Así que son de generaciones Contemporáneos hay una década de, de diferencia, así que es interesante también ver ese complemento en distintos instrumentos a nivel edades, si quiero formaciones también. Una, una historia bastante particular, la de Agustín Guerrero. Hablamos la semana pasada con Julio Covielo sobre su pertenencia y docencia a las uni universidades del Conurbano. Agustín Guerrero eh, egresó. Del, un conservatorio de, de música de Banfield Y también ahora es docente de, de ahí Como es de otros, de, de otros lugares Formó a los 16 años una orquesta típica La orquesta típica Cerda Negra Y bueno, desde allí empezó una carrera No sé si ascendente, pero sí en todo tiempo inquieta eh, También formó un, un, un quinteto Que es con el que presentó esta obra que decimos eh, de, de Piazzola de Popeya Argentina dedicada también a la investigación eh, y a la cruza con géneros, otros géneros sí. más el rock progresivo eh, eh, Agustín Guerrero dice que bueno, está ahí como incursionando por ejemplo en la música de Frank Zappa y que la puesta en escena de la batería de de, de su quintento, tiene que ver con esa, esa propuesta eh, más de, del rock eh, progresivo interesante escuchar a esta nueva generación un tipo que tiene 30 años y que se dedica o esto, full time a la investigación a la puesta en valor, pero sobre todo a la composición de nueva música, eh, y en este caso nueva música argentina, hablando justamente de La independencia de la patria y, y demás. Un estudioso realmente ahí re leyendo la reseña, así que va a ser interesante preguntarle también lo del Flaco, si quizás una de sus influencias ha sido seguramente Luis Alberto Spinetta cuando lo cuando interprete el próximo viernes, y también eh, revisar un poco cómo se dan esos cruces, esas voces de de de, Zappac, de Piazzolla, esos géneros también cómo van dejando su huella, por más que sean más progresivos, de, de formas más, más complejas también a nivel partitura, me imagino. Es cierto, sí, lo que escuchábamos eh, sobre el tango, El Flaco, uno puede pensar que es una obra clásica compuesta en los años... 40, y sin embargo es música compuesta desde este siglo XXI eh, dialogando en sí con los, los clásicos sí. eh, como por ejemplo Horacio Salgan de quien Guerrero se considera un, un discípulo un, un estudioso también y un admirador de, y un conocedor así vasto de la obra de Horacio Salgan así que el viernes a las 9 de la noche ahí en 53, en número 506 entre 5 y 6 Es la entrada libre y hay un bono contribución de 150 pesos. Muy bien, la hora, perdón. ¿Cómo? ¿A qué hora arranca? A, a bien, las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Lo anotamos. Sí. Sí, sí. Más que recomendado. Eh, más que recomendado. Eh, también, para si no queda clara la, la invitación y de qué se trata, lo tenemos al propio Agustín Guerrero, quien nos ha mandado un audio de WhatsApp. Ah, mira. Sí, donde invita y describe de qué se trata la... La, la propuesta del próximo viernes y eh, pegadito escucharemos El Zorzal una composición de Juan Martín Escalerandi. El Zorsal conocido también como el pájaro fisura. Así, en general. Eh, en en, la, en la, jerga, la jerga, en la jerga. Sí, sí, porque es un pájaro que uno quizás quiere conciliar sueño tipo 3 de la mañana ah, y bueno. a eso le arranca <risas> a cantar el pájaro que el guitarrista Juan Martín Escalerandi imita. En las cuerdas de su guitarra. Así que si te parece, Mauro, escuchamos vamos, vamos. A, primero a Guerrero y después a El Sorsal. Ojo de güey, hablamos sobre la marcha. Hola, mi nombre es Agustín Guerrero. Quería invitarnos a la presentación del nuevo material discográfico del dúo Guerrero Escalerandi. Eh, compuesto por Juan Martín Escalerandi y quien les habla, Agustín Guerrero. El disco se llama Nueva Música Argentina y son creaciones de Escalerandi mías, enmarcadas todas en los diversos ritmos folclóricos argentinos, pero con una impronta vanguardista y una propuesta nueva y contemporánea. Los esperamos el viernes 13 de julio en Casa Pesci, en marco del ciclo Piano Nobile. Estamos en la web, radionauta.com.ar En revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. Que la justicia no encuentra a Joana Ramallo. La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas, la segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista la Punceada, encárgala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221 453 2516 por un país con infancia.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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 Hasta las 6 de la tarde Estás escuchando Ojo de Güey Libros, música, teatro, cine Ojo de Güey El Zorzal, después sí. del Zorzal, La Tanda, el dúo guerrero Escalerandi. El próximo viernes, como dijimos, va a estar en nuestra ciudad. Continuamos con los últimos minutos de Ojo de Guay, 15 minutos. Nos quedan hasta las 6. Matías Di Loreto. Dijimos que dos compromisos teníamos el viernes 13 de julio, ahora dentro de un par de días, el segundo de ellos, Indisciplinaria, el volumen 2 de este ciclo que comenzó el mes pasado eh, y que tiene algunos antecedentes eh, de los cuales vamos a preguntarles aquí a Inés y a Felipe que han venido aquí al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué presentación, Me Bueno, no, está bien, bien ¿no? hablando, bueno. hablábamos académicamente, nos discurrimos <risa> por las mismas sendas, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Ansiosos por contar todo. <risas> bien, bueno, empiecen si quieren contando. En Facebook, eh, esto se puede encontrar como Indisciplinaria Numeral 2. Exacto, sí. Telepatina, VJ Carla, VJ Joaquina y Atómicos son los les protagonistas de eh, la Indisciplinaria Volumen 2. Eh, bueno, aquí lo integran Atómicos. Eh, bueno, cu cuéntenos cómo es que nace eh, Indisciplinaria. Es como bastante amplio, voy a tratar de ser muy rápida, si tengo uno, sí. dos, tres... De... Eh, pero um, surge de una necesidad nuestra particular de, de corrernos un poco de lo que veníamos haciendo y le dimos un marco, en realidad, de ciclo a, a un montón de cosas que teníamos así sueltas y queríamos empezar a activar. Eh, obviamente... También el, el hecho de hacer Marta y demás nos, nos pone digamos, en esa disyuntiva, va de la mano digamos, de la muestra activa regional del trabajador del arte y la cuestión interdisciplinaria y demás. Eh, y lo que tiene Indisciplinaria particularmente es esa crítica a la cuestión disciplinar, si se quiere, uh -huh. pensándolo quizás desde un revisionismo histórico y pensar como el surgimiento de la disciplina y la disciplina como un adoctrinamiento del hombre más individualmente y después como con la biopolítica y demás otras cosas cómo se adoctrinó a un, una población pero sin ponerme tan eh, teórica, eh, pensándolo más en, en la crítica de la disciplina y pensar que el disciplinamiento del arte es algo fuerte si se lo piensa más etimológicamente si se quiere o históricamente y pensar eso nos pone en dos disyuntivas. Primero la de la disciplina como justamente esto, como de adoctrinar el arte, si se quiere. Y después la, la disciplina como algo que dice o, o data de quién está capacitado o no para hacer ciertas cosas. Si vos sos músico, haces música. Si vos sos billete haces visuales o sos de multimedia, digamos. Entonces, como empezar a correrse de esos lugares lo indisciplinario como algo político en cierta forma, político como eh, situado y con, con una carga ideológica no como el arte más romántico, digamos, y descontextualizado. Y, y bueno, algo que quizás no está tan implícito en la palabra, pero algo que queremos empezar a hacer y estamos empezando a hacer es justamente corrernos de, de ese lugar eh, común que solemos tener todos, digamos, en, a la hora de ir a ver un concierto, digamos, un recital. Entonces, que las personas que vayan no se encuentren con lo que se encuentran siempre en un recital. Eh, que haya factores nuevos, que no esté eh, el escenario donde suele estar y un montón de otras cosas que capaz que Felipe las puede explicar no. mejor. Ah, no, me digas. no sé si explicarlas o dejarlo como sorpresa para, Obvio que sí. para el viernes. Pero bueno, un poco la idea es esa, de desarmar un poco, de construir la, la idea tradicional de concierto y, y, y de banda, digamos. Eh, Bueno, no sé qué más agregar después de... Y que es un, es un, es un desafío, eh, porque pensando en, en otras experiencias, el, el disciplinaria número uno participó Villé Parábola, quien desarrolló, junto a la banda que integra Prana, una, también una, una sesión, la sesión Delta, en donde proponía, a través de una puesta en escena, que bueno, la música, los cuerpos, las... Las, las proyecciones eh, visuales eh, también digamos se conjugaran de un modo diferente a lo, como tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, se planteaban los conciertos. El día de la presentación de la sesión Delta era difícil porque lo, nosotros nos veíamos, quienes estábamos ahí, viendo o intentando como fijar la mirada a donde estaba el escenario y era como eh, difícil, digamos, como una propuesta nueva. Eh, ¿Cómo... Tratan ustedes de encauzar ese, proponer un recorrido distinto al de un concierto tradicional, digamos. Sí, sí. Eh, en esta edición, particularmente, eh, es la disposición que tiene Las dos bandas no estamos en el mismo escenario, en el escenario está donde se dispone, sino que estamos todos más en un mismo espacio junto con el público, digamos. Eh, es. Siempre hay decisiones, digamos, o, o mejor dicho, siempre el cuerpo está presente cuando uno va a un recital o cuando uno está tocando. Simplemente es tomar ciertas decisiones sobre el cuerpo, sobre lo escenográfico. Empezar a tomar conciencia de eso y tomar decisiones al respecto. En la edición pasada participaron eh, le chiques de Río Rabiosa, que son uh -huh. además de músicos, eh, eh, bailarines, entonces hay una data también de eso, eh, de, de, de, de que confluyan las disciplinas dentro de un, un, mismo, un mismo proyecto. Eh, de hecho, también para el, el próximo, la próxima edición de, de Indisciplinaria va a pasar... Algo, ...algo en torno a la danza y la música... ...que tampoco voy a adelantar mucho... ...pero se viene muy interesante... ...y también para el otro... ...ya se vienen pensando cosas así, digamos... Eh, ...es como empezar a, a correrse del lugar disciplinar... ...y empezar a, a producir desde diferentes áreas... ...bueno, en eso también estamos bastante emparentados... ...con los chicos de, de Prana... ...que, uh -huh. que, que el, Alisandro Villay Parábola... Uh -huh. lo, ...lo incluyen como integrante de la banda... ...siempre es, es uno más... ...aunque no está tocando un instrumento... ...parte de la propuesta de la banda... Incluye al que se encargue de las visuales, también es como y, re relacionado con esto. Y como ustedes, como atómicos, si bien digamos, son los, los encargados de eh, producir la, la fecha, de generar esta propuesta, de impulsarla, de coordinar entre las, los diferentes actores que forman parte de la disciplinaria, ¿desde el discurso musical cómo intentan digamos, cuadrar esto? Porque eh, al, eh, al mismo tiempo es un concepto, y, y el concepto este hay que como... Eh, tamizarlo y transformarlo y dinamizarlo para que se exprese ahí, ¿no? Un, no sé, un sentimiento en forma de música. Me imagino que debe ser un trabajo eh, complicado, complejo. ¿Cómo tratan ustedes eh, el sonido para que sea algo también indisciplinar? Ah, ¡Qué buena pregunta! <risa> <risa> ¿Cómo lo hacemos, Felipe? Eh, por ahora eh, estamos como experimentando. Eh, nos hemos encontrado, por ejemplo, con situaciones en la banda donde. Nos faltaba algún integrante y uno que tocaba un instrumento pasa a tocar otro. Eh, hemos ido experimentando con eso de cambiar los roles. Y, y como banda, bueno, estamos como, somos como los organizadores, digamos, de esta movida lo que involucra involucrarse en muchas otras disciplinas como para saber cómo llevarlas a cabo. Cuando, cuando planeamos cómo hacer proyecciones en un espacio nos tuvimos que enterar Sobre cuestiones visuales, eh, materiales que se pueden usar. O sea, como que tuvimos que salir de la sala de ensayo e mm. involucrarnos en todas estas cuestiones para llevar a cabo la idea que teníamos. O sea, no, no es que dijimos, bueno, contratamos a alguien que se encargue de esto y nosotros vamos y tocamos. ¿No? Es como que nos metimos de lleno en toda esta cuestión a partir del concepto y bueno, es como que estamos dejando que nos lleve también para ver a, a dónde va. Sí, totalmente. De hecho, el video flyer que está lo hicimos nosotros, digamos. O sea, lo filmamos y estábamos todos participando, digamos, de la, del rodaje, si se quiere. Y, y estábamos eh, todos los les que participamos. Participemos ah, no. eh, y. Y fue muy colaborativo, cooperativo, digamos. Después, bueno, la edición no suele ser así porque es desquiciante, digamos. Co claro. co colaborativa la, sí. la edición, no, lo se siento. Pudre todo. No, se pudre, no, pero digamos. Y no, no hubo un editor, un montajista, un, no, un director. No, estábamos nosotros y, y filmamos y nada. Y, y montamos con Juz, hicimos el diseño, yo monté ahí y lo, lo sacamos, digamos. O sea es esto que dice Feli nos metemos en otras disciplinas por una necesidad y no y hay como como ciertas trabas impuestas de que no te podés meter en tal lado y tiene que venir el experto no, uh -huh. sé qué. no está buenísimo involucrarse y generar herramientas con los recursos que uno tiene es eso Otra característica de indisciplinaria que este viernes tendrá lugar en Azul Unala en 69 entre 2 y 13 desde las 9 y media de la noche es la itinerancia. La primera vez fue en calle 1, ahora toca en Azul Unala. Eh, ¿El por qué? ¿Es por las necesidades mismas de la propuesta o es porque quieren eh, desplegarse por toda la ciudad de La Plata? Es, es buena esa pregunta, es como que fue primero el huevo o la gallina, pero <risa> la realidad es la siguiente... Eh, la idea itinerante está porque no queremos. Eh, es algo itinerante porque queremos que vaya transitando diferentes ámbitos y círculos que se van dando en esos ámbitos. Y las propuestas se hacen en torno al espacio. No es que vamos y decimos, eh, no, bueno, vamos a poner esto acá y vamos a estar en, eh, dispuesto a todo el espacio y ver muchos escenarios. No, si es un lugar chiquitito no podés hacerlo, entonces buscas la alternativa en relación al lugar. Y con Azul le pasa eso: es un lugar bastante grande, uh -huh. como un galpón entonces nos da la posibilidad de hacer eso pero está justamente esto que decía Feli nos involucramos y decimos ¿qué es lo más conveniente para hacer acá? bueno, planeemos a partir de este lugar y ahí empezaron a, a surgir cosas cosas que quizás en parte estaban craneadas, lo de la disposición y todo ya lo veníamos pensando pero lo pensamos en función del espacio por eso el espacio también forma parte de, de la propuesta digamos Estamos hablando con Inés y Felipe Ellos forman parte de Atómicos Que compartirán como organizadores Pero también como colegas Junto a Telepatina, a Carla y Joaquina Que son ambas VJs En Azul Unala Este viernes 13 a las 9 y media de la noche Esto es en 69 entre 12 y 13 Hay anticipadas a 100 pesos Que pueden pedirlas por mensaje de privado Exacto. y por Instagram eh, a, bueno, a las diferentes cuentas que dan cuenta justamente aquí en el evento en Facebook. Atómicos tiene un disco que se llama Antes del principio. De ese disco escucharemos antes de despedirnos. Eh, punto de vista. ¿Alguna cuestión particular respecto de esta canción que quieran hacer mención? Eh, ¿Algún verso que quiera destacar? ¿Algún acorde? Eh. No, lo que podemos destacar es que hablamos de cosas cooperativas Es que la canción la hicimos eh, Y las composiciones que hacemos por lo general La hacemos en conjunto entre todos Y no es que hay alguien que escribe Y alguien que hace la letra y alguien, Sino que va surgiendo en relación a lo que Va demandando el proceso compositivo Así que la letra ponerle, la hizo Renzo Si no me equivoco la hicimos en conjunto con Renzo Y los arreglos los fuimos haciendo entre todos Así que es todo muy cooperativo Que es otra cosa también Que Re recomendamos seguir los pasos a Indisciplinaria, pero también a la Muestra Activa Regional de Trabajadores del Arte, Marta, según su sigla, sí. y también a MUPLAR, otro proyecto sí. que arrancó hace poco, pero que eh, son mujeres que vienen trabajando hace mucho en la escena de la cultura y de la autogestión de la ciudad de, de La Plata. Sí. MUPLAR, Marta, así, todo con M. Sí, todo con M, todo muy... Eh... Bueno, Muplar parece un verbo, pero es una sigla Es Músicas Platenses en Red Que son, básicamente Ahora vamos a hacer un festival en Celaví Que es eh, justamente, son músicas que nos juntamos Por causas en torno a la música Particularmente Punto de Vistas, escuchamos Atómicos Ojo de Güey Un ojo para oír mejor Todos los martes de 5 a 6 de la tarde con Mauro Basiuk y Matías de Loreto en Radionauta, FM 106.3. Qué pasa. Vive lejos, no es casualidad. Nunca vive lejos la bueno, y hasta aquí el ojo de buey del día de la fecha. Así, hasta aquí llegamos. Será hasta el martes que viene, aquí de 17 a 18. Ahora sigue a la vuelta en el aire de Radionauta. Estuvo Tamara Camparo en Así los es. controles técnicos, Mauro Basiú quien les habla y Matías Di Loreto también habló. Hace un rato. Hasta el próximo martes. Dejo que lo que no me importa siga su camino. Yo ya tengo el mío.